Los mediatizados. El sonido histórico. Bienvenidos a s o n i d o Histórico de los mediatizados en RFC Radio. En esta semana, para la c i e g o de ni recuerdo, dedicamos un sentido homenaje a una figura radiofónica que recientemente nos ha dejado: Juan Claudio Cifuentes, CIFU para los amigos, para todos los que oímos y disfrutamos de su sapiencia musical en el jazz. Compartida por muchas emisoras de radio, entre ellas Radio Nacional, pero también. Antena 3 Radio, Cadena 100 o su antecesora musical popular FM, e incluso en Cadena Ser. También los recordamos por sus casi 10 años de cátedra televisiva en la primera y segunda cadena, en el mítico Jazz entre Amigos, casi siempre cerrando el día televisivo, pero con música de primera clase y con actuaciones en directo del jazz más clásico, pero también actual. Por ejemplo, programas ATT d Montoriú, Miles Davis, d u k e e l l i n g t o n Woody Herman, Lee Morgan, Zernius Monk. Una lista interminable de artistas que han sido homenajeadas en sus programas. Sus tres sintonías que le han acompañado prácticamente durante toda su vida radiofónica y televisiva son Tuning In de Woody Herman para su programa televisivo, Boy What A Night de l i m b o r g h e para todos los Jazz en el g a d i o 3. Cómo no, Milestones de Miles Davis. Siempre o casi siempre se despedía de la misma forma, dándonos besos, abrazos, carantoñas y a c c i o n e s múltiples. Y nosotros ya volvemos p、pues、u el s e miércoles a las cero horas, o sea, martes a las doce de la noche. Hasta entonces, que lo paséis bien, que seáis buenos, que todo vaya estupendamente. Y besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hasta el miércoles. CIFU ganó varios reconocimientos merecidísimos en su trayectoria, como fue el premio Ondas en el año 2010 y la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes que le habían dado. Muy recientemente, en 2015, por apoyar el desarrollo del arte y de la cultura. Y con estas palabras suyas sobre su programa, vamos a despedir el sonido. Claro, tengo el programa que va de 2 a 3 de la tarde en Radio 3 los sábados y domingos. Porque, claro, tú lo que no vas a hacer es llegar delante del micro, haber dado los discos al técnico, y dices, bueno, vamos a escuchar n i g h t in Tunisia por t i z z y Gillespie. e a l g Y, y pues el chaval de 14 años te dice: Bueno, ¿Y Gillespie quién es? ¿Y qué es eso de Nightingale?、Bueno, es un tema afrocubano que escribió Gillespie por el 42. Y Gillespie es el padre del jazz moderno con Charlie Parker, es uno de los tíos que revolucionó por completo el arte de la trompeta. Cuatro cosas, pero hay que decirlas: si no te transformas en d i s z z a vete a los 40 principales. El jazz. Lo puede entender todo el que se ponga cinco minutos a que yo le explique cómo es lo de la improvisación, en qué consiste tener swing y por qué los músicos de jazz tienen ese sonido tan peculiar y el fraseo que hacen que hace que esa música tenga ese idioma particular. Porque jazz no es una música en sí, es una manera de hacer música. Tú puedes aplicar el jazz a lo que quieras. Los miles de músicos que hay de jazz, puede que haya una docena que no me guste o que no pongo. Porque eso, ¿para qué voy a poner yo un disco、eh, que no me gusta? Bueno, entre otras cosas, ¿y para qué voy a comprarlo? Pues para nada. Y hasta aquí es o l histórico de los m o n e t i z a d o s